Clonación de embriones. Se esperaba desde que nació Dolly, la oveja clónica, en 1996 y ya es una realidad. Científicos de Corea del Sur anunciaron en febrero de 2004 en la revista Science que han creado embriones humanos mediante clonación obtenido de ellos células madre y presentan las pruebas. El experimento abre así la vía a tratamientos contra enfermedades hoy incurables. Este primer paso práctico hacia la clonación terapéutica, que no persigue la creación de un individuo, sino la obtención para trasplantes de material con la carga genética del paciente, con lo que en ningún caso existiría rechazo. Las células madres son células capaces de dar lugar a cada uno de los más de 200 tipos de células del organismo. Están presentes en las primeras fases del desarrollo embrionario, pero también pueden conseguirse de células adultas mediante la clonación terapéutica. Para ello, se toma un óvulo, se saca la información genética, se inserta en su lugar la de una célula del donante, del enfermo, y se activa el huevo para que se desarrolla como si hubiera sido fecundado. Seis días después, el embrión contendrá células madre con el potencial de convertirse en cualquier parte del organismo. La obtención de células madre mediante clonación terapéutica había fracasado en humanos hasta ahora. Es un artículo histórico, declaraba Richard Rawlings, embriólogo de la Universidad Roche de Chicago a The New York Times. Robert Lanza, director médico de Advanced Cell Technology, una compañía que ha intentado sin éxito lo mismo, no ocultaba la trascendencia del avance. Ahora tenemos el recetario, la metodología que es de acceso público. Estamos ante lo que calificaría como la crónica de una clonación anunciada, precisaba el biofísico español Bernat Soria, para quienes es una excelente noticia. El equipo dirigido por Wok Suk Won de la Universidad Nacional de Seúl ha logrado una línea de células madre tras usar 242 óvulos. Una línea está constituida por el conjunto de células procedentes de un embrión. Los investigadores coreanos tuvieron a su disposición 242 óvulos de 16 voluntarias que en no no recibieron dinero y autorizaron expresamente su uso para experimentación, tomado de www.wasteideal.es.